24. Comienza. Salud en movimiento. Coordinación General. Asociación de Funcionarios del Casmo. Para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sandita canta, no la espere más. Tenés que pensar que si no volvió. Es porque ya te hundió perfuma esa flor que se marchitó que se marchitó No lo no conocí. Y cuando volví, no lo conocí. No lo no conocí. Dijo que tal vez. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Salud en Movimiento. Otra audición de los compañeros de Afcasmo, de, de los compañeros de Casmo que somos de Afcasmo. Buenas tardes, estamos otro, un jueves. 10 de marzo, que, escuchando al flaco Citarrosa que hoy hace fecha de su nacimiento de 1936 y fallece en 1989. Tengo para leer un, un poco lo que, lo que fue el flaco para toda la gente y para los que nos escuchamos desde chico al flaco que lo llevamos muy adentro. Bueno, voy a hacer un, un breve. Relato de todas las cosas de, del flaco. Se inició en los líderes artísticos en 1954 como locutor de radio, incursionó como presentador y animador, libretista e informativista, e incluso como actor de teatro. Fue también escritor, poeta y periodista. En esta última actividad se destacó su labor en el semanario Marcha. Aunque cantaba desde pequeño y había realizado ya algunas grabaciones informales, que trascendieron con los años, debutó profesionalmente como cantor el 20 de febrero de 1964 en Perú. Forzado por las circunstancias y un poco fortuitamente, participó en un programa que se emitiría por el Canal 13 Panamericana de Televisión, comenzando así su carrera, con... que nunca se interrumpiría. Citarroza regaló así su experiencia. No tenía ni un peso, pero sí muchos amigos. Uno de ellos, César Durán, Regenteaba una agencia de publicidad y por sorpresa me incluyó en un programa de televisión y me obligó a cantar, a cantar dos temas y cobré 50 dólares. Fue una sorpresa para mí que me permitió reunir algunos pesos. Alfredo Citarros. Después hice una parte de la militancia política. En la década del año 60 fue votante y militante de Frente de Izquierda de Liberación, Fidel, lista 1001, en el seno del movimiento popular unitario que integraba aquella coalición. Luego siguió militando en el Partido Comunista hasta su muerte. En 1971 adhirió al Frente Amplio y participó como cantor en innumerables actos políticos de esta, organiza de esta organización. Bueno, eh, para toda la gente que lo escuchaba y que lo tiene presente, un saludo muy grande para el flaco que está allá arriba. Bueno, empezamos eh, otra audición, los que se quieran comunicar con, con nosotros y contarnos las cosas que están pasando allá en el sanatorio, y si comentarnos cosas, tienen que llamarnos al 098-979-979, 098-979-979. Así que cualquier comentario, nos mandan el WhatsApp y estamos ahí. Un saludo a Albeto, que lo tengo acá, y a Nacho, otro compañero allá. Que nos, eh, y bueno, acá mili, llevándola la militancia, estamos, hoy estoy solo, ahora voy a hablar con, con Sonia y nos va a contar todo lo que pasó el, el, 8, el 8 de marzo, los, los días anteriores, cómo se fue llevando y el tema de, de los talleres que se hicieron en Afcampo. Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, ¿cómo acá, está la audiencia? Acá, bien, ahora tenemos un mensajito, ya empezaron a caer los mensajitos por suerte. Un uh -huh. poco, viste que a veces cuando estás solo acá en este mundo de la radio te deja un poco nervioso, pero bueno, está. Vamos llevándola, arriba. sí, llevándola bien de bien. Uh -huh. Vos para arriba. Sonia, sí. ¿dónde andás ahora? Yo en este momento estoy acá en la mesa de, que, está, colo, que colocó en el día de hoy el Comité de Base de la Ciudad de la Costa, este, y que, que, bueno, que estuvo todo el día acá en la puerta del Casmo de Solimán. Estoy acá con las compañeras del Comité de Base, que vienen haciendo esta tarea militante, y, y bueno conversando con, con los usuarios, con la población, con los que caminan, con los que pasan, con los que se detienen, los que vienen a pedirnos cosas y también este estuvieron intercambiando con con este, con gente que tiene dudas y que pregunta este y que está bueno que la gente pregunte ¿no? este me estaban contando de un intercambio que tuvieron este con un joven este que va a hacer su primer votación lo cual es eso es hermoso ¿no? que haya interés que siga habiendo interés que sigan queriendo Este, participar y hacer uso de lo más hermoso que tiene la democracia que es el derecho a pronunciarse no eh, mandamos un beso a todas las compañeras y los compañeros que están ahí en, en Solimar y eso uh -huh. es importantísimo a ver yo tengo un hijo también de esa edad que va a empezar a, que empezó ya hizo los trámites y está por por días no puede votar pero también estaba con toda su su camada de, de amigos y compañeros Batallando esa, ¿no? De por qué es el sí, por qué es el no, ¿entendés? Entonces lleva todo a un movimiento de los estudiantes que, que, que va inculcando. A sí, ver y, cómo. Y, y además, sabes lo, lo, lo más este, lindo que tiene el trabajo o la tarea militante este, del movimiento estudiantil, del movimiento barrial, del movimiento sindical, del movimiento popular en general? que las cosas se hacen a pulmón y de a pie. Claro. Con el tiempo militante que a disposición pone cada compañero que quiere estar haciendo esta tarea este, y conversando con la gente a pulmón, no haciendo uso de grandes este, aparatos, publicidades, propagandas, este, todo a disposición del poder para que la gente se confunda. El trabajo hecho a, así a pulmón, mano a mano, conversación uno a uno con respeto, Este, sacándose las dudas, eh, aprendiendo y escuchando del otro que está explicándole, este, te deja una experiencia riquísima y sobre todo la, la, la satisfacción de, de, este, de, de debatir y de intercambiar con el mayor de los respetos, con la mayor tolerancia, este, pero sobre contarle a un joven de 18 años lo que implica las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos pasado, las cosas que hemos conquistado, las que te quieren arrebatar, que siempre el poder te va a querer arrebatar, ¿no? Es importantísimo este, que se siga generando ese ida y vuelta de intercambio y de debate este, y que haya inquietud. Si no hay inquietud, estamos, marchamos. Si no hay participación, marchamos. Si a la gente no le importa, que por eso este, los grandes poderosos se vienen ubicando, hace mucho tiempo vienen tratando de de tener a la gente apretadita este, eh, enchufadas en, en aparatitos bobos que les dicen cómo pensar y qué es la, cuál es la verdad que no se puede comprobar ¿no? Este, entonces, siempre generar que la gente debata le genere dudas participe, pregunte, dé su opinión este, es lo que ha escrito la historia de todo movimiento popular, sea del que sea Además a todo esto también de le... Le, le metemos el, al poder hablar con los compañeros y con, la, con los chiquilines y las chiquilinas de esos sentidos, ¿no? Y mirarlos en los ojos y ver sus inquietudes también, ¿no? Eso es lo que ¿Sí? tienen las mesas del sí, del me parece. Más que nada es por eso, ¿no? También meterlos a los gurises para ir, a las gurisas. Nosotros ponerle ahora el martes, no, el miércoles 16 vamos a hacer una mesa allá en el sanatorio 3 por la calle Juan Ramón Gómez Así que van a estar todos invitados para que ir y, y tal, porque está el policlínico de la mujer. Y vamos a abrir una mesita ahí del sí, que vamos a ver si podemos seguirla un par de días más. Nada, tranqui, muy, muy tranquilo de la cosa, pero bien. Este, Sonia, perdón, de... ¿y, perdona, y cómo, cómo, pasó, cómo fue el 8 de marzo? Contanos un poco para que vea, para que la gente sepa. me se cambiaste rápidamente perdón, de perdón, tema. Perdón. no, perdón, no perdón. Está bien, está bien, vos marcás Este, no, mirá, el, el 8 de marzo, que es un día fundamental en el mes de la mujer, este, estuvo rodeado, arrancamos una jornada este, en, en nuestro sindicato propuesta por la Comisión de Género, Comisión de Género este, que, que se han incorporado una tanda importante de compañeritas jóvenes con una, con una impronta, con una este, fuerza... Eh, impresionante, lo cual nos llena muchísimo de, de orgullo y de satisfacción. Este, eh, el Consejo aprobó esa propuesta que ellas hicieron y planificamos una jornada que se, que se hizo en el seno de nuestro sindicato y, y que contó de tener eh, durante la mañana y hasta pasado el mediodía este, un montón de compañeras... Eh, hijos de compañeras, hijas de compañeras, este, compañeras con sus hijas, eh, pintando el cartel que cada una quería llevar a esa marcha, pintando esa frase, escribiendo esa frase que ella quería escribir en ese momento. Y eso eh, fue altamente emotivo, porque cuando yo voy a una marcha y voy con un cartel individual, estoy escribiendo lo que mi, mi corazón está diciendo, lo que mi pasión me está llevando a expresar, lo que mis sentimientos y mis vivencias me están llevando a gritar. Entonces cada cartel es individual, es, es de cada una de esas compañeras, y, y habían tantas frases que escribieron esas compañeras allí, tiradas en el piso del de, del local de afkazmu, con veías cartulinas por todos lados, lápices de colores, este, un eh, mucha música, mucha buena onda, este eh, eh, que estuvo, que estuvo realmente muy emotivo, hubieron varias fotos allí, no sé si, si Lorena este, envió las fotos que sacó ella pero fue una jornada dentro de AFCASMU, que además a su vez después este, compartimos algo ahí para, para, este, para no pasar hambrecita, ¿viste? Sí. Y conversamos de experiencias, de opiniones, de... fue muy rico, muy lindo, y, este, y después cada una fue a la marcha, esa marcha estuvo impresionantemente enorme. Ese movimiento feminista que no lo controla a nadie, que el que lo quiera controlar está equivocado y que la mayor fortaleza que tiene es que es un movimiento que nace este, a raíz de algo que atraviesa toda la sociedad este, y que es la violencia hacia las mujeres que nos siguen matando, que nos siguen violando, que nos siguen este, discriminando y que las mujeres están dispuestas a salir a la calle y lo han hecho porque lamentablemente... Todavía, cada día, cada minuto, hay una mujer que está siendo violentada, hay una mujer asesinada, hay una mujer violada. Entonces, este, se va a seguir peleando siempre, hasta que, como decían muchos de los carteles que habían en la marcha, este, no será un feliz día hasta que este, no maten a ninguna. Mientras sigan asesinando mujeres, este, seguiremos peleando. Esa frase, aquí, esa, esa frase este, que dice bueno, esa, feliz va a ser el día que no falte ninguna, esa me quedó grabada y fue la que subimos al Afcasmo, el Facebook de Afcasmo, sí. porque es una frase que lo dice todo, sí. lo dice todo, que no, sí. no es ningún feliz día, hasta que ninguna, ¿no? Hasta que no ¿Eh? pase ninguna. Además, yo a veces veo también, ¿no? El acoso que tienen verbal, que sufren las mujeres en todo sentido, ¿no? Porque cualquier. Está tan erradicado en, en el hombre, en, en la sociedad, el, el machismo, el, el decirle cualquier disparate, el, que haces mina y todas esas cosas, que al final termina siendo algo habitual y eso no puede ser, no, no, no tiene que ser así. Uh -huh. el, día que, el día que se logre comprender esto y se logre... Eh, este, se logre terminar con tanta violencia y tanta este, eh, mujer asesinada y tanta este, joven agredida, etcétera, etcétera. Ese día será el día en que todos entendamos que no se puede permitir ni un lenguaje este, machista ni, un, ni convalidar una actitud machista ni, ni un comportamiento en donde la víctima es la responsable. Este, ese día... Eh, será el día en que cada compañero varón se conmueva con esta situación y entienda de qué estamos hablando. Y ahí van a reaccionar, no van a permitir. No puede haber un lenguaje para hombres y un lenguaje para mujeres. Es eso. ¿ah? Entonces, este, eh, yo me quedo con un cartel que, que, este, que de los tantos que le sacamos fotos. Uno que decía, este, si, si algún día yo no estoy, Sí. Griten fuerte, luchen, sigan luchando y abracen a mi mamá. Esa, ese cartel realmente fue impresionante, porque dice todo. Me puede pasar solo por el hecho de ser mujer, que mañana la asesinada sea yo. Sí, sí. Este, y bueno, seré, engrosaré una, una nómina enorme de nombres de mujeres que han sido asesinadas, violadas, pero no dejen de luchar, estaba diciendo ese cartel, y abracen a mi mamá. Este, terrible, ¿no? Eh, pero me quedo, me quedo con esa marcha, con toda esa jornada en donde se te mueve mucha cosa y en donde siempre, por más multitudinaria que haya, la marcha sigue diciendo que hay muchísimo para seguir haciendo hasta que no maten a ninguna, ¿viste? Además, cada vez esa marcha cada vez se agranda más, ¿no? Uno, yo la estaba mirando por, por, los, por las cosas que subía la gente, las compañeras, porque, viste, que si mirás la televisión y mirás los informativos, siempre como que le buscan el pelo, viste, que le buscan que, que por qué y esto, entonces como que te revienta. Muestran las figuras. Claro, entonces todas esas cosas que te marcan ahora, de, de ahora del, del 8 de marzo, que la... ¿La televisión te muestra? No, ya ni lo miramos. Por mi lado, ¿no? Uh -huh. Mucha gente lo hace. Pero si yo trataba de mirar todas las la filmaciones y los videos que subían las compañeras, decía, vos, es impresionante las ganas de tener gurisita de 5 o 6 años a, hasta la doña de 80 caminando con su nieta, toda esa masa de, de mujeres caminando por una sola razón, para que no las maten más para que no abusen más de ella, te conmueve, y, y como tienen que conmover a todo el mundo, ¿no? Porque además es, es, es popular, es popular. Entonces uh -huh. vos la llevás, y después está todas esas cosas que se hicieron al costado, todas las, eh, ¿cómo es? Las, eh, las cosas artísticas, eso es tan alucinante. Bien, tú, a mí, yo lo que pude ver por los videos estuvo buenísimo. Estuvo impresionante, estuvieron... Estuvio, pero además reúne esa marcha a todos los colectivos sabidos y por haber. Estuvieron este, las, las mujeres expresas políticas, estuvieron las mujeres familiares desaparecidos, estuvieron los distintos colectivos que representan a todas las mujeres, que atraviesan a toda la sociedad, y eso es lo más importante. Y, y, y insisto con lo que comenzaba cuando hablaba de, empezaba a hablar de este tema, Este, es un movimiento que no puede nadie pretender este, eh, adueñarse, porque es un movimiento que nace así, puro, intacto. No es por una organización, por esto Eso es un colectivo de mujeres que salen a la calle y que todas tienen cosas para decir. Este, y que estaría bueno que no se hable por hacer el discurso políticamente correcto, sino que realmente se encuentren las soluciones de fondo este, y que se castigue y se termine con esto de, de, este, de matarnos, de asesinarnos, de violarnos y salir a justificar, a buscar la culpa de la víctima de cualquier incidente que haya dado. Sí, sí, siempre el primero es, es la mujer, ¿no? ¿Sí? Primero pasan ustedes y, y al primero que se le... La le es a usted no, esas cosas que a veces no, no las entendés de, eh, además el, el típico el que dice, el que va a decir es que, ¿por qué se puso eso? ¿por qué no se puso lo otro? ¿viste? y mismo eso no, no, es, no es entendible y yo lo veo por el caso, ponerle de, de Bruno, de mi hijo que a veces hablando con él, tiene otra manera de ver la la, la vida y, y de ver todo lo que está pasando con las gurisas ahora Que está buenísimo, porque son otra cabeza, con 18 años, ¿viste? es otra cabeza totalmente diferente, que vos le decís, bueno, está, están aprendiendo, se está cambiando esta sociedad también, ¿no? Porque está cambiando, los gurises Nosotros están... Nosotros tenemos, tenemos, tenemos que contribuir a, a solucionar el problema eh, desde el seno del hogar, ¿no? Claro, este, totalmente. El machismo se radica del momento que como madre estoy educando... Y estoy enseñando desde la cuna a mi hija mujer o a mi hijo varón. Claro. Este, es desde ahí. Y llevándolo, ¿no? Y viéndolo y mostrándole las cosas como son, ¿no? Porque a veces uno piensa y dice, va, ah, pero tiene cinco o seis años, ¿cómo...? Por, es un chiste, es una gracia. No, no es una gracia, porque si ese gurí, o gurí, ese gurí empieza de, de, de chiquito a mamar eso de que es superior a la mujer, o todas esas pavadas que se hacen, después se crea así y no lo sacas más. Uh -huh, es así, uh -huh. eso es tal cual. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Este, así que bueno, yo, eh, hay ahora muchísimas cosas para seguir haciendo, desde la Comisión de Género, tengo una fe ciega de que, se, de que esta comisión, con esta impronta, con esta cantidad de compañeras nuevas, le da, ha dado una energía este, y un vigor que es imprescindible y que ahora este, eh, comienza el proceso de encarar esos tantos temas este, que son imprescindibles para tratar, para tratar de resolver la problemática que afecta a las mujeres, el taller que está planteado, este, tener charlas, talleres sobre el tema de la violencia, eh, cómo podemos este, eh, aprender eh, determinados elementos que nos ayuden a qué podemos hacer o qué, de qué manera podemos asistir A alguna compañera que nosotros vayamos este, o, o, o nos enteremos que está viviendo una situación o de acoso o de violencia en su casa o en el trabajo este, y porque las situaciones de acoso se se dan en los hogares pero también se dan en los lugares de trabajo por los propios compañeros de trabajo a veces por jerarcas este, y muchas veces por jerarcas y, y que bueno y que uno tiene que, que este, que asistir y decirle y encontrar la manera y que nos enseñen cómo podemos ayudar a esas compañeras a, a transitar ese proceso, asesorarlo, apoyarlo, a escucharla este, para, para poder este, resolver este tipo de cosas. Bueno, entonces se va a abrir una serie de talleres, este, van a empezar a instrumentar la comisión eh, de charlas que nos van a hacer bien a todas y a todos y que se harán dentro del sindicato para... Para todos aquellos que, que quieran participar, ¿no? Y la comisión Sonia se, se reúne en algún momento. Ahora, algún día, como bueno. hay sí, sí, ahora están tratando de fijar un día de reunión eh, presencial y, y este y entonces como comenzaron las clases, muchas de las compañeras integrantes de la comisión, este por suerte, por suerte, además de ser este eh, mujeres, trabajadoras, tienen hijos, también estudian. Entonces, este, eh, hay que tratar de encontrar ese espacio en el cual podamos este, eh, el, encontrar el día y la hora de reunión de la Comisión de Género. Por el momento, aparentemente, eh, está... Eh, manejándose viernes tipo las 19 horas. Pero en cuanto lo tengamos resuelto, cuando a las compañeras les quede mejor, este, se hará la cartelería correspondiente y la convocatoria a esa reunión que será quincenal este, de la Comisión de Género para, para, este, para, para este, que se incorpore y participe el que quiera hacerlo. no Y eso está muy bueno porque... Eh, vale la pena recordar que todas las comisiones de nuestro sindicato son abiertas. El compañero que quiera ir no necesita que nadie lo desciende, es solo. Va y dice, quiero participar en propaganda o quiero participar en organización o quiero participar en cultura o en género, o en salud laboral o en la que sea. Bien, bien, está buenazo. Sí, sí, nosotros tratamos de, de mover, las, y los comités, ¿no?, que la gente... Mm -hmm que los que la gente de los comités se empiece a juntar un poquito más y, y, uh -huh. y a decir un poco ahí en los con esta tarea de la mesa este realmente se está dando una respuesta por parte de los compañeros de los comités de base y y lo y lo y lo fundamental es que los están llevando adelante ellos no sí y, y eso es lo más importante este porque se dan señales claras para todo el mundo de que de que de que aspasmos somos todos es, es es ahí hacer las tareas eh, hacer este, todo lo que se refiera a la defensa de los derechos de los trabajadores a los reclamos, a los relevamientos llenar las urnas como el, la papeleta rosada el 27 de marzo que hoy es la tarea central que todos tenemos bueno, está llevándose adelante este, pues en el caso de y lo que se está haciendo es colocando mesa en cada uno de los, de los distintos este, centros médicos y bueno, como vos decís la semana que viene le toca a San Antonio 3 pretendemos que en cada uno de los lugares haya y que el comité de base de cada lugar se haya encargado de instrumentarlo y de llevarlo adelante como en el día de hoy este, le tocó al, al comité de base de la ciudad de la costa y lo, o sea, lo hizo espectacularmente bien bien algo más Negrita para decir o algo que quisiera decirle a, lo, a los compañeros bueno, no sé si vos querés que te deje, te dejo no, eh. seguimos <risa> un ratito más yo estoy encantado Ahora no. voy, Igual voy a hablar, después voy a hablar un ratito con, con Soraya, viste, la Rosa que ah, era la, la delegada ta, ta. Del, del, por, la AFCAM, por el voto de sí, y eh, está, pero bueno se hablará. Está perfecto, r... perfecto Así que Entonces, este, saludo a todos los compañeros que están escuchando, que están cubriendo las guardias, que están haciendo una tarea militante o que estén Este, escuchando la, la radio y nos escuchamos el próximo programa. Este, gracias por estar ahí, Coquito, y vamos arriba. Y, y bueno, la próxima vez no te corto o, o, o invento algo para no cortarte tan rápido. No, no yo, yo como te quería acompañar, pero hoy no podía ¿viste, tranqui, estar tranqui. ahí en el estudio este, y, y no tenía problema estar desde acá el programa entero. Pero no, no, me parece muy bien este. Eh, que hable Soraya y que cuente un poco cómo viene la campaña de este, hacia el 27 de, de, de marzo este, acá, en Ascasmo eh, en la FUS y, y, en y a seguir para adelante bueno, gracias señora. por estar ahí Coco dale, te mando un beso, Oye, chau, chau. Un beso mandale un beso a todas las compas que están allá en la mesa Yo no canto por vos. Bueno, voy a mandar, eh, a leer unos, unos mensajitos que están mandando acá, manda Pablo eh, Aguante aguante Afcasmus, saludos a los compas del Comité de Base de la Costa que están haciendo mesa del sí en el Poli de Solimar Bueno, eh, había otra cosa ayer se entregaron los últimos no, los últimos no, se entregaron los útiles a los, a los hijos de los compañeros que se habían... Olvidado o habían pasado algo así que un saludo a la Comisión de, de Cultura a la RUSE y a toda la gente que la integra después otra otra cosa que nos llegó ayer al Consejo fue que hay una compañera que se llama Janet Silveira que está pasando por un mal momento de salud y se, lo que se va a hacer va, se van a pasar libretas por todos los sanatorios y por todos lados para que todos podamos apoyarla ella porque tienen que hacer un eh, eh, está pasando mal Entonces hay que juntar un, una platita Para darle una manito importante a la compañera Bueno, la compañera se llama Janet ja, eh, Silveira Y bueno, está Esperemos que todo llegue A, a buen puerto Bueno, le mando un saludo grande También a la compañera eh, ¿Cómo se llama? Para, saludos compañeros Como siempre, escuchar los abrazotes La compañera Tiene que poner el nombre, compa, porque no, no, no lo saco cuál es el nombre. No los conocemos a todos. Pero acá, la compañera del 13 es. Después, felicitaciones, compañeros de la Costa de Oro por la cartelería excelente de la Costa. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco al Alfredo y, y viene la, la tanda. No lo conocí, no lo conocí. Y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 Estás escuchando M24, la radio que nos mueve. Te prometo no rendirme ningún día, extraño. Repertorio 2022 de asaltantes con patente. Mi jefe es un suerte. Grabado en vivo no, en no, el no, Monumental no, de la Costa. Porque hay gente que labura, aguanta, hay gente que no. Volve, asaltantes volve. con en vivo. Búscalo en plataformas digitales y en disco físico Pedilo en todas las disquerías Y en los tablados del velódromo Y el Monumental de la Costa adiós, Es Montevideo adiós. Music Group Un Proyecto Bifrost Alejandro Spuntone y Diego Caetano Estrenan en vivo las canciones De Onírico, su primer álbum Miércoles 23 de marzo, 20 horas, en Montevideo Music Box, conírico de Proyecto Bifrost, disponible en disquerías y tiendas digitales, edita Bizarro. La radio que nos mueve. M24. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y en tus oídos. M24. Mueve tus redes. El juego debe ser un entretenimiento y si deja de ser divertido ya no es más un juego, es un problema. No dejes que afecte tu vida, a los que querés, a tu trabajo o tu economía. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, podés llamar a la línea gratuita de ayuda 0800-2000. Entra a la banca.com.oy e informate sobre todas las herramientas de control para un juego online, responsable y seguro. ¿Te prometieron los mejores cinco años de tu vida? Y Fran los pinta como ninguno. Humor desgarrador de un realismo devastador. La caricatura político-social que triunfa en las redes ahora en un libro que hace historia. Los cinco mejores años de tu vida, de Guillermo y Fran. Ya está en librerías y es de Ediciones del Berretín.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 lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha Bueno, volvemos compañeras y compañeras Un saludo a Sandra Que me puso acá Que era la, la que no sabía el nombre Un saludo grande Un saludo a Leandro De allá de Solimar Un saludo a Carlos Y bueno, estábamos escuchando a Violeta Parra Gracias a la vida eh, Por también Hoy en 1985 Un 10 de marzo Empezaron a, a salir los, los compañeros y las compañeras Que estaban detenidos Los presos políticos Voy a leer un, brevemente algo acá Que, que estuve buscando en 1985 fue un año especial. Luego de asumir el primer gobierno democrático se votó el 8 de marzo de 1985 en el Parlamento la denominada Ley de Pacificación Nacional que, establece, que establecía perdón, como plazo para la liberación de los presos el 14 de marzo. Quedaban 255 presos, 228 en el penal de libertad y 27 mujeres en la jefatura de policía. El domingo 10 de marzo en medio de una inmensa movilización popular que rodeó el penal de libertad, fueron liberados 173 hombres y 20 mujeres de la jefatura, entre ellos el después presidente Mujica. El martes 12 de marzo fueron liberados otros 15 presos políticos y 13 hombres y 2 mujeres. Finalmente, a las 20 horas del jueves 14 de marzo, 4 horas antes del eh, vencimiento... Del plazo legal fueron liberados los últimos 47 presos políticos. Otra vez una multitud los recibió. Bueno, saludos para esos compañeros. Bueno, lo que veníamos hablando con Sonia por el voto de sí, ahora vamos a hablar con la compañera Soraya la Rosa, que es la delegada por AFCASMU del voto. Soraya, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Y todas las, y si los escuchas. Bien, acá, llevándola, acá, medio, medio, tiritando, pero bueno, llevándola bien. Bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá, armando materiales, trabajando, como siempre, militando. Bien, bien, importante. Che, ¿Eh? ahora ya, queríamos... Eh, te hago así medio rápido porque viste que nos quedan 20 minutos de audición y así puedes explayarte eh, estos 20 minutos y contarle a todas las compañeras y compañeros y los que nos están escuchando de cómo viene la, el tema de la campaña y el tema de, la, de, de todo lo que, lo que está pasando, ¿no? cómo van las mesas y todo, cómo se la va llevando en la FUS y eso. Bueno. Eh, nosotros tenemos, hicimos una primera campaña que fue bajadas a la, a la playa como la Federación de Uruguay de la Salud y ahora eh, tenemos una serie de jornadas para estos días, para poner este, en algunos puntos de Montevideo mesas para seguir apostando a esta victoria popular de sí. Y bueno, o sea, un gran esfuerzo en todo el territorio nacional por parte de todas las organizaciones Este, que forman parte de, de la comisión pro referéndum, ¿verdad? Es mucho lo que nos jugamos, es muy alto el porcentaje de indecisos este, realmente gente que está muy desconectada, pero nosotros percibimos mucho interés en la población este, de buscar material para, para definitivamente este, tomar una decisión nosotros este, si bien las encuestas siempre son este, las tomamos en cuenta este, no por eso hacemos, este, damos crédito a pie juntillas de los resultados, en ninguno de los dos sentidos, ni el de perder el referéndum en este caso, ni el de ganarlo, pero que lo que sí nosotros este, podemos este, acreditar es, es ese tercio, este preciso, y que bueno, que dependerá de la militancia que hagamos en el mano a mano con la gente, este, que un porcentaje importante de esos indecisos este, se vuelque a votar sí. Creemos este, que hay que dejar todo en la cancha, es mucho lo que nos jugamos este, con este referéndum, la importancia que tiene. Y esto es, este, de la única forma que lo vamos a ganar, es lo que hagamos este, nosotros, y cuando digo nosotros son todas las organizaciones, pero especialmente... Eh, los sectores populares y los trabajadores en ese trabajo hormiga que hicimos históricamente y que hacemos históricamente de la misma manera que logramos conquistar las 800.000 firmas donde en realidad ninguna encuesta les daba que existía la posibilidad de obtenerlas y sin embargo nosotros en las últimas dos semanas las conquistamos y tuvimos una cantidad sobrada de firmas para que habilitara esta referendo así que ahora lo que nos queda es este, relativamente muy pocos días, una quincena menos, para, para dar la batalla final. Creemos que no, no debe haber nada que nos distraiga de este gran objetivo que soy hoy, que es el primer objetivo de todos los superpopulares, populares, especialmente las organizaciones sindicales. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, nosotros decimos que este paquete de 135 artículos... Este, justamente a los que más afecta a toda la ciudadanía, pero hay muchos, este, muchos artículos que golpean especialmente a los sectores más vulnerables. Y cuando hablamos de los más vulnerables, este, somos los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando hablamos de más vulnerables, son las mujeres, las mujeres jefas de, de hogar, y las niñas y niños. Es decir, vamos encontrando y achicando el cerco. Pero seguramente vamos a estar más castigados por todo lo que involucra Estos 135 artículos que son ese, tan variados, ¿no? Nosotros se nos ha cuestionado el tema de que hacemos política y los sindicatos históricamente hicimos política. Lo que no hacemos es política partidaria, pero política sí hacemos. Tenemos el derecho como ciudadanos y la obligación como, como organización sindical. Hay que, no hay que olvidarse que nuestro CNT y todas las filiales que lo, que lo integraban en algún momento, cuando la dictadura militar no fue por pan y salario, ni trabajo. Dejamos este, muertos, desaparecidos y exiliados, presos y torturados en la lucha por la libertad y la democracia. Y nosotros creemos que, bueno, tomar partido hoy por el sí es nuestro legítimo derecho, dar esa batalla para que gane, si perdemos vamos a respetar a esa mitad que ganó, pero, pero hasta el último día, hasta el último minuto, tenemos que hacer los esfuerzos, este, porque es muy importante, estamos involucrados en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Este, y no hay nada mejor para, para un pueblo que el ejercicio de la democracia y después acatar el resultado. Y El ejercicio de la democracia no es solamente cuando vamos a votar cada cinco años o votamos para las elecciones nacionales, O votamos para las elecciones departamentales. Sino que por algo pues la Constitución tiene la herramienta de, de poder este, juntar firmas para que se habiliten plebiscitos o referéndum y después, si se llega a la cantidad, habilitarlos, porque es un ejercicio democrático. Este, los uruguayos y uruguayas serán legisladores por un día, ese 27 de marzo. Y cuando hablamos este, de, la, de la realidad, la vivimos a diario, más allá que en algunos aspectos, en algunos lugares, se aplican algunos aspectos de esta luz y en otras tratan de disfrazarlo y no poner el pie del acelerador con la aplicación, hasta, justamente, este, el 27 de marzo. Hasta que, no, que pase no, todo, pero ¿Eh? la... Hasta que pase, hasta que pase el veintisiete, pero poco lo están haciendo, ¿no? De a poco te están llevando el, el tema. Yo lo veo por el, el, el tema de de, como de la represión es cada vez es peor, ¿no? El otro día esos videos virales, por suerte que hay a veces, viste que por suerte ahora hay celulares para grabar todo sí. que te muestran la, la, la represión que hay que el, el Bueno, libre, también esos videos lo ríe. han este, mostrado al ministro del Interior, Heber, cuando dicen aflojen un poco hasta que pase el plebiscito el 27 claro, de marzo. Claro, no. se ríen. A veces uno se, se pone a pensar, y no es por un tema partidario o, o de, de izquierda o de derecha, sino Esto por no un es tema. Partidario. Es un tema de, de, ver la, de ver lo que te están mostrando, ¿no? Decir, vos, no somos tontos, no somos gente que. No, no, no. No nos pueden llevar así. A, El gobierno que está de turno fue votado por el pueblo en mayoría y seguirá gobernando por los cinco años, sea por los tres más que le quedan, sea cual sea el resultado del referéndum. Acá no importa la afiliación política de los individuos, no importa a quién hayan votado el, el, las elecciones pasadas, ni a quién vayan a votar en las próximas. Claro. La gente debe investigar, buscar material, leer y después decidir si vota por el sí o por el no, con todos los elementos. No importa que este gobierno les quiera hacer creer que votar sí es votar en contra del gobierno. Esto es un referéndum que empezó a trabajarse desde tiempo, pero que en definitiva el 27 de marzo se resuelve con el voto. Y el gobierno seguirá gobernando como democráticamente fue elegido. Eso es así. Ahora, nosotros tenemos elementos de sobra para entender que la gente común este, tiene elementos concretos para votar por el sí. Porque se ve esta generación y, la, y las próximas muy golpeadas. En, en, tanto, en, en tanto se habla de la educación, la justicia, los derechos la transparencia, la posibilidad de que se, se pretendan otorgar el 49% de las acciones de las empresas públicas, donde este pueblo ya dijo varias veces que no quería transformarlas o venderlas a en entidades privadas. Defendemos la democracia con ello y también defendemos los equilibrios, este, porque también... Este, se trabaja con muchas mentiras por parte de la campaña por el no, cuando se dice de que la gente puede alquilar sin garantías. En realidad hace mucho tiempo que se puede alquilar sin garantías. No es producto de esta ley. Lo que esta ley hace es que si tú te atrasas unos días en el pago, pases a estar moroso, tengas que pagar un 60% más de lo que cuesta tu alquiler y además te pueden lanzar a la calle por mal pagador, quedándote el antecedente. Entonces, ¿a quién castiga más este, esto? ¿A la gente que tiene propiedades? ¿A la gente que tiene consorcios, que tienen edificios o apartamentos en Punta del este? No, claramente, esto golpea a la gente más pobre, que no tiene garantía, ni que su empleador se puede atrasar un día en el pago. Hay diversas situaciones este, que hacen que se atrasen el pago de la isla. No estamos hablando de adeudar meses de isla. Estamos hablando de... Pagar con retraso unos días de alquilar. Sí, y eso sí. te El te atrasa, tema de eso hablamos. Sea, ¿Te atrasaste? te atrasaste un poquito y, y ya te echan con, con una familia atrás, ¿eso? Te echan y... con una familia atrás, con una deuda y con un antecedente de Sí, eso es. O de nadie, mal pagador. También. Lo que quiere decir que te echan, te quedas con una deuda y, ad... ¿Y ¿quién más te va a alquilar con ese antecedente? Nadie. Nadie. No, Entonces, nadie, cuando decimos. No. Eh, los más vulnerables son los sectores populares, lo no son. Y dentro de los sectores populares, las mujeres jefas de hogar y sí, los niños. Sí. Sí. Por eso decimos, no estamos defendiendo. Está claro que en un país con esas características este, hay que respetar este, a los dueños de las propiedades. Estamos claros, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? No porque yo sea el dueño puedo tener, cometer determinados abusos. Y sin embargo esta ley, en realidad lo que hace es eh, aliviar todo, lo que, alivianar todo y, y las mejoras de esta lucha en realidad son para las clases dominantes. Porque cuando hablamos de la justicia o de la seguridad, la seguridad sigue, la inseguridad, como le llaman acá? Inseguridad sigue tan campante todos los días el noticiero habla 45 minutos una hora de, de las situaciones que se suceden, pero en realidad este alumno no contiene nada que impida esas situaciones. Lo que sí hace es aplicar muy subjetivamente las leyes. Cuando hablamos de que una mujer por unos gramos de, de, de, de marihuana puede estar presa 4 o 5 años, y alguien eh, que, pase, que pretende pasar toneladas en prisión domiciliaria no es una ley que tenga mucha objetividad y mire a los ciudadanos y mire su, su comportamiento con la misma vara. Cuando hablamos de, de aspecto delictivo y pueden, desapar, pueden sacarlos del sistema 12 o 24 horas, lo que quiere decir que el perfil de aspecto delictivo no sabemos bien cuál es, capaz que es un gorro visera, capaz que es un pantalón con tajos, capaz que son los, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes que son pobres, de barrios pobres, Bueno, no sabemos cuál es, pero solo ese aspecto que el policía puede entender que es un aspecto delictivo, lo puede sacar del sistema llevándoselo y que por, por 12 a 24 horas no tenga que informarle a nadie dónde está esa persona, ¿no? Y los mayores ladrones, los, los mayores aspectos delictivos están todos allá de traje y corbata tuvieron y así fundieron, y bueno, ¿no? Eh, eh, así en lo fundieron cosas... al país también algunas ocasiones han cometido algunos errores graves, ¿no? Sí. Sin embargo, también fíjate cómo, cómo, cuál fue la, la pena. Porque en los Pinares Punta del Este, a un chico hijo de un profesor, porque tenía determinada ropa, se lo confundió con un ladrón. Esa se cosa le dio se los... una paliza, sí, se le amenazó sí. de muerte. ¿Mm? Mirá si llega a pasar eso a un, un, unos gurises, si llega a ser, no sé, de unos gurises... No unos lo guris. matan. No, no. Si es se lo a ser de... demostrar que claro. estaba alquilando ahí, ¿verdad? Sin sí. embargo, la justicia tampoco fue muy objetiva. La justicia mira el una... lado que ellos quieren también, Soraya. Se encontró con así. una situación este, compleja. Nosotros tres eran este, estudiantes universitarios, es eh, probable que de clase alta... Y bueno, le dieron prisión domiciliaria. Y la violencia que demostraron fue mucho. Bueno, esto lo permite la, la LUC, entre otras cosas. La criminalización de la protesta. La, sindicalmente, bueno, el hecho de que no podés hacer movilizaciones sin permisos, no podés sacolizar el tránsito, eh, no podés ocupar. Donde la OIT dice claramente que la ocupación está prohibida en caso de, de roturas o de riesgo de peligro, Y sin embargo, este, hoy se pretende, con esta ley que es contradictoria con la, constitución de, con la propia Constitución de la República, pretenden reglamentar las libertades sindicales, ¿no? Y así podríamos hablar de infinidad de situaciones. Pero si ustedes este, observan, los 135 artículos no hacen más que golpear este, a la clase trabajadora... De los sectores populares, es decir, la gente mmm, trabajadora y más pobre de este país. Este, eso sí, es así, aplicar justicia distinta, ¿no? Justicia para pobres y para ricos. Y, bueno, a ver, uno se da cuenta de, de, quién, de quién lleva esta batuta, ¿no? Vos, cuando ves que la parte más oligarca de todo el país son los que llevan la batuta del no y los que te tratan. De, ...en los informativos... ...en el tema de, toda la, en tema de la comunicación... ...son los que están todo el día con el no... ...y, y vas, vos ves un informativo... ...y del sí te hablan un minuto... ...y del no te lo muestran... ...no sé, 14, 15 minutos... ...ahí te das cuenta de que no, no nos quieren... ...llevar a ese, a ese punto, ¿no? ¿Que quieren meterla o meterla? La luz. Bueno, en realidad nosotros... ...algunos... ...pensamos que en realidad... Esta ley no es democrática. Si bien está contemplada la Constitución, es la primera vez que hay un paquete de ley de urgente de consideración que tiene casi 500 artículos. Eh, la, la posibilidad de, de que haya un, una ley de urgente de consideración son en casos concretos donde puede haber articulado ponerle la mayor han hasta 30 artículos. Claro. ¿no? Cuando pasa algo diferente determinadas situaciones que obligan a que se discuta rápidamente un paquete de la ley. Pero nunca un paquete de 500 artículos, como fue en este caso. Decimos que es poco democrática, porque por su contenido, pero también poco democrática, porque los tiempos de discusión son muy pocos. Este, fue oportunista porque fue en, el, en plena pandemia donde no se podían hacer ni movilizaciones, siquiera. Pero... Además, este, es muy restrictiva y nosotros decimos que, bueno, seleccionamos 135 artículos este, de todas las organizaciones porque entendemos que eran las que más perjudicaban a las personas y eran 135 artículos que la gente podía entender claramente este, cómo les perjudica, ¿no? Sí, total. Pero... Este, Estamos ante, ante una situación de criminalización de la, de la, de la protesta. Y, y un montón de cosas, totalmente antidemocráticos. Por ejemplo, hay una ley de inteligencia que fue creada en 2008, que bueno, eh, incluso tiene que haber determinado secreto, pero que eh, hay límites temporales en que se tiene que, que quedar abierto para conocimiento de la ciudadanía, como en todos los países del mundo. Sin embargo, acá se pretende esto pasarlo por el Presidente de la República, nada más con poder discrecional. Mm. ¿No? Si el Presidente se entierra, se entierra. Este sí. que está hoy, y los que vengan. Sí, sí. Si queda habilitada, esta ley Sí, están abriendo todo, ¿no? Están abriendo para después también, ¿no? Sí, bueno. Este, ¿Es pero nosotros no queremos que, no la tenga, que la tenga ni este Presidente, ni el próximo Presidente. No nos importa... ¿A qué partido político responda? Sí. No es democrático, ni es transparente. Ni es, ni es transparente, sobre todo eso. Es más, ya van dos años, dos años y ahora casi, y esta, esta, esta parte de la ley no, no se reglamentó siquiera. ¿no? Y el tema de la educación es un tema grave. Van a decidir personas este, que en realidad no son parte... Este, de, de quien la ejerce todo el tiempo en la educación, no van a poder este, asesorar o, o ayudar a definir cuáles son las, las políticas de educación. Y eso este, es gravísimo porque hipoteca la laicidad y sobre todo este, la educación pública. Porque es como poner al zorro, cuidar las gallinas Así ponen directores y dueños de instituciones privadas a definir las políticas de la educación pública. Y así pasa hasta en la salud también, ¿no? En Está la salud, en la de lo, en la salud claro, también. Claro, y de eso estamos hablando. Ni que hablar de los aumentos del combustible, que eso nosotros no hemos perdido poder adquisitivo, desproceso porque en realidad se dijo todos los trabajadores van a perder salario, y después salvo el Zunca y la FUS, este, los demás no lo van a recuperar, de hecho hicieron un convenio Puente que este año recuperaban lo perdido. Sin embargo, de cuatro... De 5,4% solamente se recuperó eh, Entonces, las 5. pautas en 1,6%. Sin embargo, la suba permanente de combustible también hace que suba el gas, la garrafa, los fletes de los alimentos, este, la inflación, hay pérdida de salario y la inflación ha aumentado constantemente. Bueno, Solaya te, eh, te tengo que cortar, no sé cómo bueno. se, se diría, pero bueno, porque son las 7%, y tenemos que dejarle el espacio a los compañeros que vienen después. Muchas Perfecto. gracias por atendernos, muchas gracias por, por hablar, y bueno, tal, en próxima edición te llamaremos de vuelta para que bueno. nos cuente un poco más sobre el sí y, y todas las cosas que están pasando. A las órdenes, y convocamos a todas las compañeras y compañeros a hacer el, el, el último esfuerzo, quedan pocos días, y el 27 a llegar la urna de votos rosados y tener una gran victoria popular. Exacto. Bueno, muchas gracias, Hola. Ya, te mando un beso. Un abrazo. Dale, chao, chao, chao. Bueno, estamos terminando. Voy a leer un, eh, un. A ver. Un merendero que se abrió, un comedor un merendero que se abrió en Asociación Civil Maracaná. Ya se los leo un segundito. ¿A quién corresponde? Somos una asociación civil de vecinos con un mismo fin que es sacar adelante nuestro merendero varial. Situado en un asentamiento de 6.000 personas. Esta asociación fue creada en 1990. Contamos con personalidad jurídica con número, con número 5616. El motivo de la presente es contarles que en este merendero concurren 50 niños a la toma de leche diaria, que es de fundamental apoyo para las familias en situaciones carenciadas por diversos motivos. Desde la falta de familiares, cabeza de familias, a causa de la pandemia, afectación por desempleo o falta de oportunidades por la misma, creemos que el pilar de una sociedad son los chicos. Por lo tanto, estamos solicitando apoyo y donaciones para poder volver a comenzar con esto tan indispensable que es brindar esta copa de leche, ya que muchas veces es lo único que se llevan a la panza el correr del día. Solicitamos donaciones de cualquier índole, ya que se comenzará próximamente a volver a brindar este apoyo, por lo tanto, esperamos más que nunca colaboración. Es, eh, eh, a ver, les primar al norte 079, a esquina de la vía, barrio Maracaná. Ahí tienen un correo que se llama Asociación Civil Maracaná 90 arroba gmail.com y el teléfono es 093 695 027. El teléfono es 093 69 5027. Bueno, los que puedan colaborar. Agradecidos para, para este merendero bueno, mando los últimos saluditos acá, a una a alguien que nos pone, este gobierno pretende que haya mucho Felipe Escabral. no nos olvidemos de PLEF, después María que nos mandó otro que dice, saludos Afkasmu, el que vote este no se está acabando la fosa, arriba el sí saludos María bueno, eh, lo dejamos por acá este, este jueves volveremos el jueves que viene con Con otras cositas de Afcampo. Muchas gracias y nos vemos el jueves.